Un programa de radio musicalmente incorrecto Muy bien Lleno de subversiones sonoras Y aquí estamos para que nos encontremos con pocas palabras y mucha música En eh, nuestro mail, otrooreja.gmail.com En el Facebook somos La Otro Oreja y, y desde La Azotea en Mar del Plata ¿Con quién hacemos este programa, Lara? En la locución Liliana Daúl Y Quique Pesoa. El Yo lope... que soy Lara Moyano Silva. Sí, y... y... En la operación técnica, sí, Pablo Uso. Perfecto. Hola, ¿y tu nombre? Digo Gael Natsman Soria. Sí, ¿cómo me vas a reconocer a tu propio nieto? Sí, los reconocí a los chicos. A ver si te queda claro, Edu. ¿eh? A ver. Río, es tu nieto. Sí. Pero yo soy tu sobrina nietoidea favorita. Por pues, supuestísimo. Bueno, y así, con los chicos y sin los chicos, empezamos la otra oreja de hoy. Ya empezamos con la otra oreja. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La otra oreja intergaláctica. Y nos llega desde, desde España un, un tema maravilloso que quiero que se lo presenten ellos. Solo los locos viven la libertad. Eh, viva la vida. Sí. Todos unos vividores, ¿sabes? Unos vividores. <risa> sí. Y que muera la muerte. <risa> que viva la locura. Que muera la cordura. Y que viva el amorcito colectivo. <risa> y... y que muera el odiocito individual. Bien, ahí, ahí. Y que vivan los paréntesis de la existencia justo en el momento en el que se torna el ocaso rojo-naranja, un halo de esperanza. <risa> Y que mueran los puntos suspensivos interminables en los desiertos de arroz en donde no anduvimos por miedo al cansancio. ¡Ruido para Suso! ¡Ay, que muera la opresión! Y que viva la libertad. O yo, soy que va, el amor viene y van Las cosas buenas se quedan Pensar no es de locos pecar, no es de tontos Amar, es de gente Amo la libertad Amo a la gente normal Solo los putos locos Mañana yo no sé que será de mí. En la noche gris el cielo puede Con todo ganar, es de bobos morderes de lobos, vivir es de gente Normal Viva la libertad Viva la gente Solo los locos apartan del camino Las piedras en las que tropiezan Solo los locos saben lo imperfecta Que es la perfección Solo ellos saben poner en duda el sentido común Perder la partida para poder ganar Saber que te esperaré Hoy no me apetece correr Saber que te buscaré Hoy me apetece correr Me apetece todo todo lo que ande todo lo que ladre todo lo que quiera todo lo que baile todo lo que mueva todo lo que enseñe todo lo que sueñe Todo lo que ande todo lo que ladre todo lo que quiera todo lo que baile todo lo que mueva todo lo que enseñe todo lo que sueñe que sale y tira al dado va a ver que sale también tira ya que estamos aquí la cama por la ventana y vámonos, vámonos a dormir al jardín a ir porque si sí, admirar la luna y es solo los locos colocan deliberadamente las piedras otra vez en el camino por el puro placer de tropezar de nuevo la noche está libre para ti solo pa los locos vuelven a empezar con la pasión de los niños aquellas empresas que dejaron a medias la libertad está hecha para ti solo los locos toman la tienda de tus instintos animales para cabalgar hasta estrellarse con el libro intenta todo todo lo que ande todo lo que ladre todo lo que quiera todo lo que baile todo lo que mueva todo lo que enseñe todo lo que sueñe Hombre y mujer, todo lo que gane, todo lo que labre, todo lo que quiera, todo lo que baile, todo lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que sueñe. Solo los cuerdos tienen miedo, solo los locos se vuelven locos por la las heridas a otros locos. Solo los cuerdos están muertos. Solo los locos viven adrede y arriesgan la vida para no volverse cuerdos. Solo los cuerdos están locos. Pedro Pastor y Suso Sudón Solo los locos viven la libertad La otra oreja marplatense Bueno, y aquí con esta otra oreja marplatense Estamos con Marcelo, ¿cómo estás? Hola Edu, ¿cómo va? Eh, bien, eh, bueno, ¿y qué te trae por aquí? Perteneces a una banda Año Luz, Argentina. Ajá. Bueno, ¿y de qué... ¿Quiénes conforman esa banda? Esa banda... Estamos... Eh, Maxi Almirón en la guitarra. Uh -huh. eh, Marcelo Salazar en la otra guitarra. Eh, Como es... Juan González en el bajo. Eh, Damián Valverdi en los golpes, en la batería. Y Marcelo Brighi. Eh, la voz Ajá Bueno eh, ¿Y de qué De qué Blaba la banda? Eh, música Punk eh, Con Rasgos de metal Y eh, un poco de todo eh, uh -huh. Hay cositas Matices de reggae O sea No tenemos un parámetro Vamos Y le metemos Dentro del rock eh, Matizamos para cualquier lado Bueno, y ahora Cuestiones Cruzadas, ¿de qué se trata este tema? Cuestiones Cruzadas es una canción eh, que habla de, de ese dolor que, que puede llegar a tener el pueblo, que queda entre la espada y la pared en el medio, cuando su, su, su alma se desangra, y, y todos hablan de, de que hay que votar, de que vamos a estar mejor, y que esto y que lo otro. Uh -huh. Eh, vemos cómo son las disputas, las peleas mientras tanto, eh, mientras tanto el pueblo sufre, se desangra El pueblo no tiene salud, tiene hambre uh -huh. Y nada, es como que tenemos que ir a hacer algo Que no sabemos si alguna vez nos va a ayudar, de verdad bueno. Cuestiones cruzadas, años luz por la otra oreja. la otra oreja marplatense y acá estamos con Marcelo de An Anio Luz una banda de suena bien eh suena. hace cuánto tiempo que están tocando juntos eh, cumplimos de banda ocho años ajá y tienen algún disco grabado vamos largando canciones sí uh -huh. eh, la vamos a medida que vamos grabando las vamos presentando uh -huh. eh, es una cuestión no eh, que hoy en día los tiempos exigen todo como más ligero y pero acaso no trabajan de músicos ustedes eh, sí ¿Y, cu y cómo y qué, qué, qué ¿Pero viven de eso no jamás ah bueno por jamás eso. ojalá viviéramos uh -huh. de esto ojalá uh -huh. pudiéramos entrar en, no sé seis meses de estudio y Y largar un disco de 20 canciones, ojalá, pero no... Uh -huh. Somos clase media, baja y a los tirones, así que... Uh -huh. eh... Cada vez más baja, parece. Y eso, ponerle la firma... Claro. Bueno, depende de nosotros, ¿no? De las resistencias. Y de lo que decía el tema anterior en cuanto a, a votar o no votar. Cuando en el votar tendría que ser con B larga, ¿No? este Y basta de votar con B corta a alternativas falsas, ¿no? Y a ilusiones que uno, si uno se fabrica, en de en vez de, de construir colectivamente. Bueno, y hablando de rock, eh, rock marplatense, eh, ¿tienen alguna presentación próximamente? Siempre hay recitales dando vuelta, bueno yo ahora no, las fechas no suelo tenerlas en la memoria y el que siempre tiene en la memoria es Max. Eh, bueno, así que, que Max llame y que <risas> nos diga qué fecha. <risas> eh, pero igualmente para contarte, este sábado pasado eh, vinimos de, de grabar un audiovisual eh, en, en Buenos Aires, eh, Zona Núñez, uh -huh. eh, del canal A el programa Metepúa eh que estuvo buenísimo una experiencia para nosotros genial eh, y después bueno como ya estábamos por allá buscamos un lugarcito para para tocar, eso fue de mañana uh -huh. y después a la noche buscamos un un lugarcito como para tocar también, ¿existe el rock de mañana? Aparentemente sí, porque eran las once de la mañana y... Ah, estábamos, a las once de la madrugada. Sí, sí. Es, y estábamos grabando, pero la verdad que una experiencia increíble. Uh -huh. Bueno, y tienen un tema, femicidio, ¿de qué se trata? Y ya el título lo dice todo. Eh, nosotros, obviamente, la, la música permite dar voz, de alguna manera... Eh, Es una herramienta más de lucha Que es la que nosotros conocemos y experimentamos eh, Y bueno, eh, nada, es, la canción lo dice todo eh, Simplemente escucharlo me parece que, que es suficiente Pero bueno, damos voz nosotros como Año Luz eh, a través de la música Femicidio, Año Luz, por otro lejano Mar Platense. Y hay mensajes eh, de muy bueno el rock. Ahora eh, Paula dice, muy buena la banda. ¿Quién canta? Marcelo. Sí, la banda se llama Año Luz. Y Marcelo Brie es el cantante de esta banda que tenemos acá en el estudio. Eh, Eh, bueno, hay muchas repercusiones, después vamos a leer los mensajes. Eh, ¿Y cómo se siguen en redes? Porque ahora es así, ¿no? No no tienen disco, pero tienen redes. Sí, claro, todo lo que sea Año Luz Argentina lo van a encontrar en IG, en YouTube, en Spotify, uh -huh. ¿sí? Eh... O en la pileta a las Heras, donde sí. yo lo escucho tormento <risas> también, uh -huh. eh, pero sí, año luz, año luz argentina, sí, en todas uh -huh. las plataformas, en Youtube principalmente, no, en IG que ahí están todas las noticias, las novedades de lo que vamos haciendo, eh, y bueno pueden ver un poco el historial, eh, hay muchas canciones para escuchar, uh -huh. ya sea en el auto, barriendo, limpiando Estando haciendo deporte. ¿O oh, en la otra oreja? En la otra oreja, en la otra uh -huh. radio, en todos lados. Muy bien. Eh, ahí me pasó el machete, Max. Sí. Eh, de, de lo que él suele decir mejor que yo. <risa> eh, en mayo dice, puede haber algo, que está ahí, puede ser que esté cerrando. Y después acá me dice, 22 del 6, eh, por suerte ahí ya pasó mi cumpleaños, en Ramos Mejía. En Buenos Aires Bien, bueno, antes esperemos escucharlo en vivo Aquí en, en Mar del Plata O donde sea Sí, siempre estamos abiertos A todas la, las invitaciones Así que eh, Bueno eh, Incluso ahora nos estamos Teníamos una invitación para tocar Con Juana la Loca En Vorterix Que tocan uh -huh. ahora el, el 29 De ahora de marzo y bueno no nos coincidió porque tenemos algunos compas que se van de, de viaje uh -huh. así que bueno esa era en Vortex y iba a estar lindo pero bueno obviamente no no podemos no podemos bien bueno eh, todo y desgastado antifaz de qué se trata este tema o vos me estabas por preguntar eh, me estabas preguntando por contra la pared ah, contra la pared era no contra, sí, la, contra pared. la pared después pasamos desgastado antifaz. Pero, ¿contra la pared de qué se trata? Eh, contra la pared, bueno, habla un poco de ¿no? todo el tema, los genocidas, eh, las guerras que obviamente estamos al tanto, de, uh -huh. de las últimas que han pasado. Eh, las que está pasando en Palestina. Todas, todas. De, en Angola. Eh, todas, no, este... las que no nos enteramos seguro. Uh -huh. Pero un poco terminó como la de eh, la guerra que inició Rusia contra Ucrania uh -huh. tuvo también un impulso en esta canción eh, pero obviamente habla de todo no la guerra de Malvinas eh, o sea hace referencia a todo ese genocidio el genocidio uh -huh. que incluso el genocidio de, de lo que es nuestras rutinas no eh, esa de otra otra guerra que tenemos eh, habla de, de, de incluso del golpe de Estado que tuvimos acá, de los militares. Uh -huh, Hay bueno. una parte que dice bigotitos locos, que es para no creer. Uh -huh. eh, así que bueno, también la, la canción lo, lo dice todo. Sí, ahora próximamente el domingo 24 de marzo estaremos marchando, gritando que son 30.000 los desaparecidos, los detenidos desaparecidos, las víctimas del terrorismo de Estado, y que fue genocidio, ¿verdad?, Bueno, y entonces, Contra la Pared, escuchamos... Y lo pueden ver en el último video que, que largamos. Está bueno el video, ¿eh? Contra la Pared, año Luz, por la otra oreja... Prefiero no crecer Estás escuchando según la otra oreja. Ahora seguimos.